Pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte debe caer por obra del amor esa pared que no separa siempre debe caer debemos platicar las horas que pensando estoy en ti Hacen eterna como es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero y mi corazón será tan feliz Esa pared que no me deja verte Te ve caer por obra del amor Esa pared, esa pared que nos separa siempre de caer debemos platicar la, la, la, la, la.